Como les adelantábamos, eh, vamos a un contacto con la ciudad de Canelones, la capital canaria. Allí está Jonathan Artigas, con quien hemos conversado en distintas oportunidades sobre las luchas que lleva adelante el barrio La Esperanza, eh, con eh, actividad de comedores para la agurizada, para los vecinos, con distintas actividades, pero también la lucha por el agua potable y en ese sentido hay buenas noticias. Eh, Jonathan, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, agradecido una vez más compartir con la mañana con ustedes, ¿verdad?, y con toda la, la audiencia por ahí. Bueno, eh, contanos de qué se trata las novedades porque para eso implica repasar un poquito los problemas que ha tenido el barrio eh, con el tema del suministro de agua potable, ¿no? Sí, bueno, mirá, eh, nosotros... Venía para recordar un poquito nosotros veníamos en una lucha de, de dos años verdad cuando uno llega al barrio mm. este, bueno por, por la parte alimenticia de, de los chiquilines ahí en el barrio un barrio eh, popular diríamos este, y bueno eh, a raíz de eso eh, instalamos un, un, un mesendeo con, bueno, con los con diferentes sindicatos, este y bueno a partir de ahí no entramos a dar cuenta de bueno que había una problemática muy grande que era eh, el agua potable verdad no. este y bueno ahí no empezamos a interesa empezar a buscar información y bueno resulta que los vecinos venían trabajando en el año 2012 este, en la lucha por el agua potable sin tener ni, ninguna novedad y bueno siempre uno siempre dice que los papeles fueron eh, archivados activados por ahí sin bueno sin tener ninguna respuesta a los vecinos y bueno nosotros entramos a, a, a empujar eso a hacer nuevamente todos los trámites eh, bueno también eh, mucha tiempo políticamente se trancó mucho y bueno a raíz de de, de de una organización barrial que se armó muy fuerte a raíz de, de otra punta que nosotros atacamos que fue eh, la intersindical de canelones que rodeó al barrio verdad este, y bueno en, y en conjunto ahí y la otra parte fundamental fue eh, la, la, las asociaciones eh, solidarias uh -huh. eh, que, que nos apoyan a nosotros, otros sindicatos que no, no pertenecen a, a la intersindical, bueno, hicimos todo un conjunto, ¿verdad?, y empezamos a, a difundir todo eso con un gran apoyo de las redes sociales y los medios de comunicación, ¿verdad?, que fueron todos los ejes que fueron que fueron transformando, diríamos, en, en, en una organización increíble que, bueno, que eh, ahora el, el martes estuvieron firmando 30 familias estuvieron firmando el contrato de OCE eh, para el agua potable, que eh, entre mañana y el miércoles estarían comenzando la obra en, en el barrio, por ahí. Ajá. ¿Por qué eh, originalmente no tenía eh, agua potable el barrio? ¿Que fue construido en los últimos años? ¿Cuál era la razón? Sí, eh, fueron, eh, diríamos, del año 2010 que fueron ingresando y eh, familias a, a un terreno municipal verdad uh -huh. donde bueno a raíz de, de, de, de esa familia que por supuesto no tienen un lugar de donde donde vivir y, y, y bueno fueron ingresando a ese a ese diríamos a ese lugar municipal y que bueno después año a año se fue transformando en un barrio verdad claro. año a año fueron recibiendo servicios como la, la, la ute como antel Este, y bueno pero nunca pudieron eh, tener el agua potable más allá de todos eh, los trámites que los vecinos haciendo y, y, y bueno y reclamando por por por eso por, por el agua uh -huh. este, y bueno no, no no nunca tuvieron una respuesta concreta ni ni nada verdad este y bueno siempre lo dejaron de lado de lado y, y bueno hace hace un tiempo Estaban están normal de destino el único el agua que tenían era un tanque de, de mil litros donde bueno la intendencia este yose le, le, le suministraban ahí claro que no es una no era una una solución en canillas comunitarias como alguna vez no, no, no habían propuesto y, y bueno Eh, tampoco no era una solución nosotros lo que siempre decíamos que bueno cada vecino tiene que tener su contador de agua como lo, como lo tienen eh, con la ute verdad claro. este, y, y pagar esas facturas que va es, es lo que van a hacer cuando cuando ahora empiezan las obras cada vecino y vecina van a tener su contador va a pagar su factura verdad por supuesto que eh, el agua potable este nosotros el contrato que firmaron va a ser provisoriamente mm -hmm. el agua verdad porque porque nosotros lo que también estamos diciendo es que bueno esa zona es inundable eh, por supuesto que eh, las condiciones de, de vivienda no es la, la, la adecuada y bueno entonces nosotros eh, hicimos con, con la organización del barrio y entonces hicimos una propuesta de bueno de hoy o mañana que eh, sacar a estas familias hacer un realalojo y bueno y trabajar en, en una ayuda eh, comunitaria en, en construcción comunitaria con los vecinos en la piscina que, que se dediquen a construir su, su vivienda verdad donde vos ahí trabajas otro otro motivo con con la con la familia verdad claro dijiste que ayer firmaron 30 familias conoce Firma, firmaron 30 eh, sí, el, el martes pasado firmaron 30 30 familias con conocido con 30 familias ahí. Bien, y más por firmar o son son todas más o menos Queda, Quedarían harían queían 10 familias más uh -huh. este que harían eh, para firmar que ya en, en estos días porque justo como estaban en, en, en el trabajo no eh, la se fue al barrio justo como estaban en el trabajo no no pudieron firmar ese mismo día pero ya en el correr de estos días tenían que pasar por por OCE y, y firmar Bien. Así para completar las 40 familias que hay en el barrio. Todo esto entonces se consiguió, decías vos, mencionabas, la solidaridad de, de distintos espacios, organizaciones, pero también eh, con la movilización de los vecinos. Sí, sí, claro. Nosotros en, en, en un tiempo tuvimos tuvimos una, una movilización, eh, bueno, que le hicimos en la plaza, enfrente de la Intendencia de Canelones, porque... Eh, el, faltaba la firma de, de, de, de la intendencia ahí este para avalar que la oc eh, entre como era pre, como es predio municipal claro. este, la, eh, necesitaban un permiso de la intendencia y bueno eh, los vecinos organizados eh, hicimos un, una movilización también para como para agitar un poco porque veíamos que estaba trancado ¿Por qué porque ellos la intendencia en un momento nos dijo que ahí iba se iba a estar realojado eso iba a salir iba a salir un realojo, pero pero bueno eh, no llegó el, el periodo pasado no, no se hizo y no, se, no había ninguna fecha como para hacerlo ahora entonces bueno ellos decían que, que tenía que como estaban con un realojo querían que, que sea realojado pero tampoco no tenían una fecha para sacar a esa familia entonces nosotros siempre decíamos la prioridad es el agua potable y después trabajar por el realojo sí. y bueno por suerte por suerte entendieron que primero era era el, el, el agua potable y después era el, el, el realalojo verdad entonces Bien. bueno eh, pero bueno gracias a, a intersindical de canelones gracias a todas las organizaciones sociales la, la organización barrial porque esto es es, es una lucha de, de, del barrio verdad esto sí. lo ganó el barrio de la organización que, que se armaron y bueno todas las más eh, eh, organizaciones que rodeó al barrio y bueno todos juntos pudimos salir y, y, y tener el agua potable y y bueno es, es una alegría donde se donde el mar recibió mucha alegría llanto de los de las de, de la familia verdad así que bueno, bueno eso da el... todo eso da confianza para seguir adelante en las peleas que, que vengan hacia el futuro los objetivos que se planteen hacia el futuro como comunidad digamos sí sí sí sí Sí, sí, por supuesto que sí, creo que se, se generó ahí un, un ambiente muy muy lindo, muy cálido este y bueno, todo eso creo que la lucha barrial es, es por ahí y bueno, nosotros siempre agradecidos por todas las manos que, que nos dieron, ¿verdad? Eh, en los medios de comunicación, como ustedes que siempre estuvieron al tanto de, de, de un principio este y bueno, y todos los medios de canelones y, y que eso es fundamental lo que nosotros podemos difundir la problemática que teníamos en el barrio y que seguimos teniendo verdad claro. este, pero pero bueno de a poquito de a poquito nos, nos vamos eh, saliendo adelante y dándole un empujocito a esta familia que, que es lo que lo que falta no para que salgan a, adelante y, y, y trabajar en realidad con, con las familias verdad lo necesitan. Muy bien, Jonathan, eh, celebramos entonces eh, ese logro con, con los vecinos del barrio La Esperanza de Canelones, eh, te agradecemos este contacto, transmitirle nuestro saludo a los vecinos y bueno, sigan contando con nosotros para lo, lo que venga por delante. Bueno, bueno, por supuesto que voy a llegar ahí, ¿no? Los saludos y bueno el agradecimiento de nosotros y de nosotros en sentido en general por por, por este apoyo que, que nos dan por este espacio que para nosotros es, es fundamental verdad uh -huh, sin, sin ustedes sin ustedes no estaríamos no no no se podría salir cosas a la luz que, que de muchos años atrás para que, que esto verdad y bueno por supuesto que también eh, la intendencia o y el municipio bueno entendieron y pusieron la, la su parte para su firma diríamos para para que esta la familia salga en adelante, así que bueno, creo que ahí también hicieron un trabajo que que, que salió diríamos a, al firme ahí como para que la familias salieran, ¿viste? Y entendieron, ¿no? Muy bien. Y entendieron ahí. Gracias, que, bueno, gracias Jonathan. Gracias a ustedes y nos estamos hablando y hasta la próxima. Hasta la hasta próxima. próxima. Dale, saludo por ahí. Salud. Chao, chao. Bé, bé, bé,